Hola, buen día. Periodismo turno mañana. Buen día con Pablo. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Miriam? ¿Todo bien? Buen día. Bien, muy bien, bien, muy bien. La verdad que eh, bien, con, con algunas, por lo menos, noticias que viste en esta altura del año y también del contexto, este nos dan así como algunas pequeñas esperanzas, ¿no?, para seguir trabajando en eh, ese sentido. Bueno, contémosle a la audiencia. A ver, ayer eh, hubo reunión de NACOM y resolvió algo que estaban esperando ustedes, un proyecto que habían presentado para que la Televisión Pública Pampeana sume dos señales más. Sí, en realidad, ¿vos sabés que esto es algo que ya hace bastante tiempo lo veníamos trabajando? Mm. Eh, se presentó a principios de este año Este, los tiempos a veces, digamos, de estos trámites no son los que uno quisiera porque nos hubiera gustado eh, haber empezado a, haciendo algunos ensayos, algunas pruebas técnicas mm. este en esta gestión. Pero bueno, eh, ayer finalmente se terminó aprobando, pero eh, ya te digo, el proyecto fue algo que lo habíamos conversado en su momento con el gobernador, eh, la idea era si es cierto, expandir, eh, por un lado val valorizar no los medios públicos, en este caso concretamente la televisión pública y todo lo que se ha hecho durante esta gestión, y el trabajo también de, de, de, de todo el personal de la televisión pública que ha acompañado, lo mismo que la administración de las productoras y demás, que ha generado, que ha inyectado también, digamos, un movimiento desde... Desde, no solo desde lo creativo, no desde las realizaciones, sino también desde lo económico. Entonces, en ese, desde ese sentido, eh, aparecía fuertemente la necesidad de tener más espacio porque la verdad es que tenemos toda nuestra villa ocupada. Y afortunadamente, ¿no? Y con producciones locales, no como ocurría en otros tiempos, en otros momentos, ustedes también recordarán como televidentes, en donde por distintas circunstancias bueno había en general se comentaba a, a la señal del nacional digamos sí. nuestro nuestro canal eh, afortunadamente ahora tenemos una producción más del 90, 95% diario pampleando mm. entonces este eh, digamos no, no, no nos queda mucho más tiempo y yo juguencul como ustedes lo están viendo ahora con el tema de las transmisiones de, de, de padre y padre de por ejemplo, que, que ya no, no tenemos modo de, de incluirlo en nuestra señal. Entonces, esto y algunas otras cuestiones, como eh, fiestas populares, actividades y proyectos que tenemos para trabajar en el marco de la educación, eh, nos llevaron a pensar en armar este, este proyecto de estos dos nuevos servicios de comunicación audiovisual abiertas que dependen de la Secretaría General de la Gobernación, en primera instancia, ahora y por, por resolución de NACOM, mm. eh, y que tienen, ya te digo, una fuerte presencia de la mirada hacia el deporte, uno, y el otro hacia lo que es en el panel educativo cultural. Y Miriam, te pregunto eh, en concreto, esta autorización o aval de NACOM, no sé si es una resolución precisa, eh, ¿cuánto hay de ese formalismo a que esto sea una realidad? Te escuchaba recién decir que la intención original era durante este año que fue pasando a hacer algunas pruebas técnicas, pero a, a ver, esto este paso que dio NACOM efectivamente... ¿Permitiría soñar con que el año que viene esto se ponga en marcha o hay mucho que hay que recorrer todavía? A ver No, no, mira esto es un, una resolución que te puedo dar el número, resolución 2023-1887, eh, ayer este, en, en nuestro director eh, Alejandro Gigena nos la nos la hizo llegar, eh, y en esta resolución ya se especifica Eh, el, el número de canal que vamos a tener, ¿no? digamos, nuestro canal madre es el 30.1 y vamos a tener el 30.2 y el 30.3, o sea, como otorgamiento en el aspecto radioeléctrico ya está definido que estas tres eh, señales son para el Estado provincial, ¿sí? Mm. Eh, esto, digamos, como resolución de la Com, ya está cerrada. Eh, lo que sí, como te decía, queda mucho para hacer desde lo que tiene que ver con las cuestiones operativas. Nosotros en el proyecto que, que mandamos hubo que hacer, pero... Pero, digamos de, desde lo que es un proyecto digamos no planificar y pensar cómo se armaría una grilla por ejemplo pero no es una grilla que la tengamos ya claro, sí, sí. me explico sí. y en ese sentido digamos yo no quiero dejar pasar digamos antes que me olvide digamos el agradecimiento al equipo de la dirección de comunicación social que que la verdad que me ha acompañado en el armado de estos proyectos Eh, voy a decir el nombre solo de Camila y de Rocío pero digamos es el equipo que, que me, me estuvo acompañando no solo en este proyecto sino también en el proyecto de la televisión pública cuando me llamaron en el 2019 entonces la verdad que esta mirada de, de, de las y los jóvenes este ustedes saben que la verdad que se genera una sinergia interesante con quienes ya tenemos algunos años y experiencias ¿no? en los medios y en la escucha De, de muchas de sus propuestas, la verdad que, que llevan también a la materialización de estas propuestas. Así que eh, sí, está está para, para empezar a, a, a pensarlo y, y a trabajarlo con otras, con otros. Y cuando digo con otros, no, pues digo lo mismo que venimos haciendo con el Canal Madre. O sea, desde, desde lo que es el sector privado, pero también fortaleciendo... Eh, el espacio de los públicos digamos, acá el Ministerio de Educación, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Cultural o la Secretaría de Cultura son claves, ¿no? Claro. Digo, para trabajar articuladamente con ellas. Sí. Con ellas. Sí. Los el mismos desarrollos sociales, por ejemplo, ¿no? Digamos, sí. para todo lo que tiene que ver con el deporte. O salud, porque en realidad nosotros empezamos el deporte, no solo desde la disciplina, y sobre todo desde las disciplinas invisibilizadas, ¿no? Digamos, porque las otras ya tienen. Como, como algunos espacios este más tradicionales eh, logrados tal vez por lógicas comerciales ¿no? o, o mercantiles, pero digo, hay, hay disciplinas que ya están incluidas eh, en las pantallas, pero otras no, entonces la idea... Es eso, es trabajar del deporte de la salud, desde la promoción del barrio, de los semillenos, de la atención de las infancias, de las adolescentes, del espacio de ocio, ¿no? Mm. Y, y, y también del deporte de y la salud. Eh, eh, Miriam, eh, eh, consulta técnica. Eh, ¿Hay que adquirir equipamiento para salir con estas dos señales más o con lo que ya cuenta el canal eh, podría? Nosotros pensamos optimizar. Ustedes saben que lo ha dicho nuestro gobernador, este es un contexto en el que tenemos que estar atentos y atentas por múltiples razones, ¿no? Mm. Eh, no solo a la hora de, de pensar en eh, los medios públicos, nuestros derechos a la comunicación, a la expresión, sino también en, en la seriedad y en la optimización de los fondos, ¿no? Que, como dijera el gobernador, lo dice en una, en una nota, digamos, eh, la idea es precisamente... Eh, Eh, tener un equilibrio y una gran responsabilidad, que sabemos que por eso mm. ha sido reelecto y elegido nuevamente. Mm. Y también la necesidad de inyectar recursos para que vuelvan en consumo, ¿no? A la, a la, en, en la dinámica lógica comercial. Pero bueno, esto es un tiempo en el que también habrá que ir viéndolo. ¿Qué te quiero decir en función de esto? Que vamos a tratar de utilizar los recursos que tenemos, ustedes saben que estamos en un proceso de digitalización en el canal que afortunadamente ya estaba dentro del presupuesto y se han adquirido este eh, equipos que ya se están usando muchos y ya se ha capacitado personal en ese sentido. También salió la licitación para la ampliación del canal y... Eh, del estudio en realidad del edificio que era necesario porque es, tiene 50 años mm. y, y además ayer se licitó el móvil, por ejemplo entonces, este bueno eso afortunadamente ya nos da eh, un, un puntapié inicial porque ustedes saben que la tecnología es algo que uno necesita permanentemente, para, sí, digamos para, en, sí, claro sí. y bueno, y también sabemos que hay modos de, de, de producir hoy que Que, que requieren de mucha creatividad mm. y también, sí, de los artefactos, claro sí. que sí, y de las sí. máquinas, pero sobre todo de la creatividad, ustedes lo saben, ¿eh? Mm. Eh, digo, y, y me parece que bueno habrá que agudizar la creatividad para, para para poder producir con lo que se tenga, y si se puede comprar más, solamente se comprará. Eh, bien, bien, Miriam, eh, muchísimas gracias por estos minutos bueno, de Conquermes. Bueno, no gracias como siempre a ustedes y, y bueno también quiero comentarles que además de receta este grupo de gente que, que me acompaña en la dirección bueno también me estado acompañando me está acompañando Martín Serra en este en esta propuesta yo estuve con él reunida en marzo de este año con la Procine, con higiena en ennacom y allí fue donde Eh, hice la presentación, digamos, porque me encomendó el gobernador hacerla, pero bueno, también con esta cuestión de, de sumar a gente que tiene una gran escatiz, ¿no? En, en, en estas cuestiones de, de estudios comparativos con otros canales, pues uno también tiene que verse, tirarse eh, con, con otros canales nacionales, internacionales, y bueno, creo que Martín en ese sentido no, nos acompañó, va, nos viene acompañando... Eh, Para, para bueno para este proyecto tenga tenga también este, el sustento también te órico y, y de flexibilidad no para llevarlo a adelante así que bueno gracias por este, siempre explora vamos a, a difundir eh, que tengas buen día Miriam. gracias a ustedes un abrazo